Hola, me llamo Adelina, ¿viste? Hago deportes, aparezco en televisión, en revistas, en reuniones sociales Hago caminatas por la ciudad, toco timbres, pateo tachos de basura Ah, y cuando tengo un rato libre, también hago política Y lo hago todo durante los 30 días del mes, a pesar del feriado No el cambiario, el de la mujer, digo Pensando en vos, laboratorios Alzogaray y Alzogaray crearon lo mejor en protección femenina. Siempre liberal, de Alzogaray y Alzogaray. Tu protección contra el estatismo. Siempre liberal, te permite realizar todo tipo de alianzas, de actividades y movimientos. Que no sean justicialistas. Siempre liberal, de Alzogaray y Alzogaray. ¿Proteccionismo femenino? Para esos días. Por días loco, vamos Siempre liberal de alzogaray y alzogaray. Por cuatro días locos te, loco, te tenés que divertir. Usalo de vendaje si sos una mujer golpeada. Por